Hay que apurarse antes que se acabe, t o d a la cerveza Y le va a matar, a s t a quedar, de la cabeza le va a matar A mí me da igual, s i e n e rubia 全然ね。ねねねね なお、しびれねえ、ね。ねねねねねねね